22 de abril, cuando ya son las 10 con 5 minutos, estamos comenzando con esta transmisión desde este lugar, Centro Familiar de Adoración Siloe, en esta mañana de día domingo, donde sabemos que será de mucha bendición también poder compartir con ustedes y con nuestros hermanos que han podido llegar acá a nuestro templo. Y queremos saber lo que está sucediendo también en ese lugar y para eso está nuestra hermana Katherine Marín en esta mañana. Que el Señor la bendiga mucho. ¿Cómo está usted? Muy bien, hermana Tracy, muchas bendiciones también para todos nuestros hermanos que están eh, a esta hora acompañándonos a través de la transmisión en vivo que estamos realizando eh, a través de estos medios de comunicación. Acá en el templo todo ya está preparado, estamos a minutos de poder iniciar con lo que va a ser este culto de celebración y nosotros muy contentos de poder eh, poder estar acá en esta mañana y poder ver también a nuestros hermanos que hoy eh, nos están acompañando. Así es, un buen grupo de hermanos se ve a sus espaldas hermana Katherine y sabemos que muchos más también se eh, están preparando y otros ya vienen de camino apurando sus pasos para poder estar acompañándonos y de esa manera ellos comenzar desde el principio hasta el final a ser parte de este culto de celebración donde el único motivo y propósito que nos reúne en este lugar es poder exaltar el nombre de nuestro Dios y por supuesto también recibir la palabra. Así es, es un día especial el cual Dios nos permite para precisamente poder reunirnos en este lugar, poder adorar su nombre. Sabemos durante la semana siempre se complica un poquito más, sí. está eh, la jornada de trabajo, actividades que cada uno tiene que, que realizar, pero generalmente el día domingo es el día más... Eh, el día más liviano para poder reunirnos todos acá en el templo y compartir junto a nuestros hermanos. Así que esperemos que eh, en esta mañana todos puedan aprovechar este día, esta oportunidad que Dios nos entrega y poder reunirnos acá en el templo para eh, disfrutar de lo que va a ser este culto de alabanza y de adoración a nuestro Dios. En este día, hermana Tracy, que está un poquito helado en la mañana, pero que sabemos ya eh, durante la tarde eh, el sol se va abriendo paso, va alumbrando ahí, se va eh, dando ese ese calor un poquito más al día, así que esperamos que nuestros hermanos no tengan ex excusa para poder llegar hasta este lugar y disfrutar de todo lo que va a ser el desarrollo de este culto de celebración. Sí, en todo caso ya estamos ya en el otoño, así que es normal también la, la temperatura que, que comience ya a ser bastante frío. Nuestros hermanos simplemente a prepararse, a tomarse, tomar una buena chaqueta y un buen abrigo para poder venir acá. La verdad es que acá está, está hay buenas condiciones también para poder eh, ser parte del culto. Se ha de alguna manera dispuesto el templo para que nuestros hermanos simplemente... Puedan disfrutar, hay aire acondicionado. La verdad es que hay hay condiciones bastante cómodas acá en el Centro Familiar de Oración Siloé. Sí Simplemente dispóngase usted, venga a este lugar, comparta con nosotros una bendición especial de poder estar en la presencia de nuestro Dios y por supuesto de poder recibir también la palabra que hoy va a ser ministrada en la voz de nuestro Pastor Hugo Alfonso Montesino. Si nos reunimos acá es para poder celebrar a nuestro Dios, bendecir su nombre. Así que es importante que usted también nos acompañe y todos juntos, hermana Katherine también, poder elevar a nuestro Dios esas, esos cánticos de alabanza, esos cánticos de gratitud y hacerlo también con, con alegría, con gozo, sabiendo que nuestro Dios está en este lugar y que simplemente está esperando la alabanza de su pueblo y de su iglesia que se reúne eh, con ese propósito, con ese anhelo también en el corazón. Así es, solamente Dios necesita un corazón dispuesto, un corazón agradecido y un corazón con ese anhelo de poder eh, adorarle, de poder agradecer a Dios por todo lo que él ha hecho en nuestra vida, por darnos esa salvación tan maravillosa Gracias. y por todo lo que él cada día nos entrega, nos, nos ayuda, nos guía, nos dirige, no, nos está ministrando a, a cada instante, así que creo que Hay maneras más que más que suficientes para poder agradecer, gracias. hay motivos más que suficientes para poder estar en este lugar y poder decir gracias, Señor, porque Tú has sido bueno conmigo, has sido bueno con mi familia, y creo que todos tenemos eh, esa necesidad de poder estar en este lugar y poder de entregar esas palabras de gratitud y esas palabras de alabanza a nuestro Dios. Y acá en el templo continúa también eh, ya eh, lo que es el el inicio de este culto de celebración, está ya quien estará coordinando nuestro hermano Luis Martínez acá en el templo, en este momento dando palabras de bienvenida a la congregación mientras se siguen sumando, mientras siguen también llegando nuestros hermanos y de esta manera todos juntos podamos ya Eh, comenzar con esos momentos hermosos de alabanzas dirigidas por el Grupo Renuevo y todos juntos también acompañándoles en estos cánticos de alabanza y de adoración a nuestro Dios. Así que esperamos que cada uno de nuestros hermanos también puedan estar compartiendo junto a nosotros y puedan de alguna manera eh, estar ahí muy atento a través de estos medios de comunicación. Y les invitamos también Gracias. a dejar eh, sus saludos en nuestras eh, páginas en Internet y en nuestras redes sociales para que nosotros podamos saber también desde dónde ustedes nos están escuchando y así también incorporarles a lo que va a ser esta transmisión en Vivo Hermana Tracy. Así es, también como lo ha hecho nuestra hermana Verónica, que en su momento también estuvo llamando, saludando a la congregación acá y a nuestros hermanos, por supuesto, que han estado en la sintonía. Usted también lo puede hacer y añadirse también a los saludos de nuestros hermanos en esta mañana de día domingo. Importante también recalcar que estamos a través de Radio Emisoras de Maús, también en sus diferentes diales y, por supuesto, a través de Televida acá en nuestra ciudad de Chillán en el 28 punto 1, aparte también las nuestras plataformas online que están funcionando y que por supuesto están llevando esta transmisión a través del internet en www.televida.cl y también en www.maus.cl/nuevo-maus, ahí usted nos puede escuchar, nos puede sintonizar y de esa manera también seguir siendo bendecido a través de esta transmisión. Podía ver a sus espaldas hermana Caterina, nuestro hermano Luis Martínez también que está en la coordinación y que ya estaba comenzando sí con la oración inicial. si sí, en este momento hay un periodo de oración. Todos nuestros hermanos ahí están algunos de pie, otros arrodillados. Lo importante es que todos con respeto delante de la presencia del Señor dirigidas en una oración por nuestro hermano Luis Martínez y ya preparándonos nosotros también para poder dejar todo lo que van a ser estos momentos de alabanza, de adoración a nuestro Dios y todo el desarrollo en sí de lo que va a ser este culto de celebración. Claro que sí. Y nosotros, por supuesto, pasamos ya a compartir con ustedes lo que está sucediendo en ese lugar y aquellos que vienen de camino, apúrense, lleguen rápidamente porque sin lugar a dudas va a haber una bendición también acá, esperándole en el Centro Familiar de Adoración Siloe. Sí pasamos entonces a compartir lo que está sucediendo en el templo, en la coordinación nuestro hermano Luis Martínez y el grupo Renuevo también que canta y entona las primeras alabanzas en esta mañana para nuestro Dios. vamos a nuestro Dios alabado sea nuestro Señor Jesucristo Creemos en Jesús, creemos en el Espíritu Santo de Dios que está en medio nuestro. damos un aplauso, alabanza a nuestro Dios. Damos gracias al Señor. Bendecimos su nombre. Gracias Jesús. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios. Tome su asiento mi hermano. Saludamos a aquellos que nos ven a través de la televisión y nos escuchan a través de la radio. Un saludo muy especial para ello Damos un aplauso alabanza al Señor. A los hermanos y hermanas que están a través de Televida y a través de la Internet. Amén. Que se están, de alguna u otra manera, alimentando su espíritu, acrecentando su espíritu a través de estos medios radiales, a través de las telecomunicaciones. Damos gracias al Señor por estar con nosotros. Y vamos a leer el Salmo número 50 que dice... El Dios de dioses, Jehová ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, desde Sion, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Vendrá nuestro Dios. Aleluya, bendito es el Señor. Vamos a ir a la oración, ¿amén? vamos a orar a nuestro Dios, vamos a darle gracias, vamos a darle gracias al Señor, porque Él ha sido bueno con nosotros, nos ha levantado de donde nada éramos. A lo mejor para el mundo no significábamos nada pero para Dios éramos algo precioso ¿quién lo iba a creer? que nosotros fuéramos importante para el Señor ¿quién lo creyera? que los ojos de Él estuvieran puestos sobre nuestros caminos ¿quién lo iba a pensar? que el que hizo el cielo y la tierra estuviera preocupados Tuviera preocupado de nosotros. Y nosotros no lo sabíamos. Nosotros no sabíamos que Dios estaba preocupado de nosotros. Hasta que apareció nuestro camino. Hasta que salió nuestro encuentro. Desde ese día hemos tenido conciencia de que Él nos ama antes de nosotros haber nacido antes de nosotros tener conciencia de que Él estaba alrededor nuestro Él ya nos amaba ¿qué nos queda a nosotros por hacer? arrodillarnos darle gracias seguir su camino y decirle gracias Señor gracias Señor, gracias Señor gracias Señor todos nuestros problemas están ante ti Señor todas nuestras dificultades están ante tus pies Señor porque tu amor es más grande, mucho más grande, sobrepasa Señor Todo lo que nosotros vivimos, todas las dificultades, todo lo que podamos estar viviendo, nuestras enfermedades, Señor, todas nuestras amarguras, situaciones, se ven sobrepasadas por el amor de Jesucristo. Gracias Jesús, gracias por el amor que tú has tenido sobre nuestras vidas, por esa sangre derramada por el sacrificio hecho en la cruz. Eso derramado, Señor, sobre nuestras vidas, que es tu sangre bendita. Eso es más grande que mi dolor, es más grande que mi pena, es más grande, Señor, que mi enfermedad, es más grande que todas mis angustias. En esta hora, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús gracias por tus promesas gracias por tu misericordia gracias Señor por esa promesa que tú vendrás gracias Señor porque sabemos que tú vendrás por nosotros y nos levantarás gracias Padre, gracias Hijo gracias Espíritu Santo de Dios Gracias por tu amor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Amén. Y amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Le damos un aplauso de alabanza a nuestro Dios. Se alabanza y entonces irán las naciones grandes cosas ha hecho Señor me gozaré, me gozaré, me gozaré me gozaré, me gozaré Jehová pues se ha llevado todo mi dolor me ha hecho libre me gozaré me gozaré, me gozaré me gozaré Jehová pues se ha llevado todo mi jo hi M'agradaré y le daré toda la gloria Ante su trono yo me postraré Hay una llama que abre en mí Un gran poder que está en mí Me está quemando su fuego santo Sentir està aquí, hi una llama que arde en mí. un gran motiu que sentir, m'està cremant, és un foc santo De nuestro Señor Jesucristo, aleluya, le damos la gloria al Señor, gloria a Dios, gloria, gloria, gloria, aleluya, bendito es el Señor Jesús, tome su asiento mi hermano, damos gracias al Señor, aleluya, porque hemos podido disfrutar de un momento, aleluya, en que nuestro espíritu se alegra, nuestra alma se siente gozosa, aleluya, a lo mejor durante la semana pasamos a angustias, situaciones difíciles, complicadas. Hemos venido a celebrar la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. A eso hemos dedicado este día especial, a bendecir el nombre de nuestro Dios eterno y poderoso. Amén. Vamos a dar lo que son los avisos de la semana. Vamos a compartir esta semana que es muy importante. Lunes 23 y martes 24 de abril. ¿Qué va a ocurrir en el ministerio? ¿Qué va a ocurrir en el ministerio? Tiempo de sembrar. Tiempo de sembrar entonces este lunes, mañana lunes 23... Gloria a Dios. Seguimos compartiendo con ustedes también en nuestro culto de celebración, ahí podríamos también oír a nuestro hermano Luis Martínez en esta mañana, también entregando la información para nuestro ministerio que sin lugar a dudas viene con bastante actividades, bien recargada esta semana, comenzando como dice él, el lunes 23 y martes 24 de abril, con el tiempo de sembrar, estaremos desde las 10 de la mañana también junto a diferentes grupos, motivando y también de alguna manera conscientemente a nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan a apoyar este desafío económico Tiempo de Sembrar. Mañana lunes y martes también, 24 de abril, estaremos en este lugar para ser parte de lo que será también este desafío económico. El día martes, hermana Gatlin, también está en la Escuela Bíblica Siloe, sí es, que va a estar... Eh, Comenzando a las 20 horas, el miércoles nuestras hermanas Dorcas van a estar acá una vez más en su eh, culto de Dorcas a las 19.45 y también nuestro pastor, eh, comentarles que nuestro pastor Hugo Montesinos va a estar también en el local de Santa Raquel a las 20 horas. Horas y seguimos el día jueves 26 de abril en forma especial, hermana Cateri, le informa usted también a nuestros hermanos que están en la sintonía, tendremos la visita del pastor Nelson Álvarez, él va a estar predicando este día jueves 26 de abril en nuestro culto de gloria a las 20 horas, esas son las informaciones hasta el jueves ya posteriormente vamos a estar dando las otras informaciones que restan para la semana Así es, muchas actividades eh, están programadas para esta semana, así que esperamos que nuestros hermanos también puedan agendar todas estas horas, estos días y puedan participar de lo que se va a estar desarrollando acá en el templo Sin duda es una bendición especial el poder participar de estos cultos, de estas reuniones y poder eh, ser bendecidos a través de todo lo que se realiza en ellas. Así que la invitación es a participar y a poder también dejar este espacio para eh, no hacer ninguna ningún compromiso más, sino tener ahí esa agenda despejada para ser partícipe de todas estas actividades hermosas que se realizan en el ministerio. Claro que sí. Y el día viernes, eh, para nuestros hermanos jóvenes también que quieran venir y que de alguna manera sientan también su deseo de poder estar acá, hay un culto especial para ellos. Así que para todos los jóvenes, las señoritas también este día viernes, 27 de abril a las 20 horas, ellos van a estarse reuniendo acá en un culto de jóvenes. <coughs> y el sábado el 28 de abril lo habíamos anticipado, estaremos también en Angol, en el Congreso Bíblico allá en el gimnasio municipal de Angol, a partir de las 17 horas, y por supuesto acá sigue el culto de gracia, a las 19 horas, así que las actividades no cesan en nuestro ministerio, al contrario, estamos eh, siempre eh, en movimiento, como dice también nuestro nuestro ministerio, con bastante actividad y también bastantes oportunidades para que nuestros hermanos se puedan congregar y puedan ser bendecidos a través de la Palabra. Así es, venimos saliendo de una semana también con bastante sí. actividades, sin duda es un ministerio que se mueve constantemente, que siempre se están realizando cultos, eh, reuniones especiales, actividades y lo importante es que todos nuestros hermanos puedan participar participar también puedan ser activos en estos en estos trabajos y puedan ser bendecidos también, porque sin duda Dios cada día, en cada reunión, en cada culto, tiene una palabra nueva para hablarnos. Así como en esta mañana, en este culto de celebración también, el cual Dios hoy, eh, sin duda alguna, nos hablará a través de ese mensaje ministrado a través de nuestro pastor, y que todos nosotros estamos expectantes y esperando a que Dios pueda hoy ministrar una vez más nuestra vida y nuestro corazón. Así que todos nuestros hermanos también esperamos que estén muy atentos en este momento, hermana Tracy, nos encontramos en un momento de oración, nuevamente buscando ahí eh, el rostro de nuestro Dios junto a todos nuestros hermanos y preparando nuestra vida para ya eh, prontamente recibir a nuestro pastor y también eh, la administración que Dios a través de él estará dando a nuestras vidas. Así es, que creemos que será de mucha bendición sí. para cada uno de nosotros. Queremos compartir también este, momen este momento de oración previo ya a lo que será también eh, poder escuchar la palabra del Señor. Amén, amén, amén, aleluya, bendito es el Señor. Nos ponemos de pie, alabamos al Señor, bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito es el Señor, aleluya. Declarando Señor Que de ti dependemos Señor Bendito Dios, fuerte, fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Aleluya Gloria al nombre del Señor Bendito Jesús, Aleluya Si puede saludar a su hermano, a su hermana que tiene a su lado Tienda de la mano, salúdele Agradecemos al Señor por permitirnos en esta mañana reunirnos, poder adorar y poder exaltar el nombre del Señor. Él es bueno para con nuestras vidas, maravilloso es el Señor. Aleluya. Gloria a Dios, así es. Cantábamos esa hermosa alabanza, quebrantado fue Él por nuestra rebelión. Él ha sido también, fue molido por nuestros pecados y hoy estamos en este lugar por esa maravillosa gracia derramada hacia nuestras vidas, por su misericordia, por su amor, y estamos en este lugar para poder adorar y reconocer también ese sacrificio que Él hizo un día por cada uno de nosotros. Esperamos que este tiempo especial de alabanza también esté eh, bendiciendo su vida, que sea un tiempo también donde usted pueda adorar al Señor, eh, donde se encuentre y puedas también estar entregando esa alabanza a nuestro Señor. Sabemos que donde estemos... Dios está ahí para escucharnos, Dios está ahí para bendecirnos y en esta mañana sin lugar a dudas está también en este lugar bendiciéndonos y en este día a cada uno de nosotros. Hermana Catherine, teníamos la posibilidad ya de ver a nuestro pastor en el altar, quien además está también a puertas también ya minutos de poder ministrar la palabra del Señor que hoy también ya tenemos en nuestras manos el tema, el tenemos el título Así es, solo por mi espíritu es el mensaje que nuestro pastor estará ministrando en esta mañana y estará tomando como referencia bíblica en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 16 al 18 dentro de la serie de doctrina, así que un Gracias. tema eh, muy interesante, solo por mi espíritu es el, el nombre del mensaje que estará ministrando en esta hora nuestro pastor así es, un versículo que, que nuestro pastor en más de alguna oportunidad lo ha tocado, lo ha tomado también para ministrar y el libro de Hechos capítulo 2 versículos 16 17 dice así, más esto lo dicho por el profeta Joel y en los postreros días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos Y vuestras hijas profetizarán Y vuestros jóvenes verán visiones Y vuestros ancianos soñarán sueños Y de desierto sobre mis siervos y sobre mis siervas En aquellos días derramaré de mi espíritu Y profetizarán Ese es el versículo entonces O los versículos que nuestro pastor va a estar eh, usando también Para tocar este hermoso tema Que es solo por mi espíritu Así es, un interesante versículo Hay un que estará ministrando en esta mañana eh, nuestro pastor. Así que la invitación es eh, que todos estemos muy atentos, eh, pendientes de lo que Dios en esta mañana eh, tiene para hablarnos, abrir nuestro corazón, nuestra mente y poder escuchar eh, dispuestos este hermoso mensaje, el cual hoy será ministrado. Y creemos que a través de estos medios de comunicación también Dios bendecirá a todos aquellos que, a pesar de la distancia, estén ahí eh, dispuestos, eh, escuchando, atentos, todo lo que va a estar ocurriendo en esta mañana. Así es, una hermosa palabra, hablar del Espíritu Santo Creo que es importante para nosotros también como hijos del Señor Y que esperamos también esa promesa para nuestras vidas Así que ustedes disponga como bien decía nuestra hermana Catherine El corazón, la mente, permita que Dios habla su vida Que Dios restaure, que Dios de alguna manera también responda A veces como cristianos, hermana Catherine Tenemos muchas preguntas acerca del Espíritu Santo Y en esta mañana Dios va a tocar, por supuesto, nuestras vidas Y también nos va a hablar a través de esta palabra así que usted simplemente escuche porque sin lugar a dudas vamos a ser todos bendecidos en esta mañana de nuestro culto de celebración así es la palabra de dios siempre tiene una respuesta para nuestra vida siempre tiene algo que decirnos algo que enseñarnos eh, nos guía nos dirige nos enseña así que esperamos que eh, todos podamos estar muy atentos porque sin duda cada día la palabra de dios provoca algo especial en nuestro corazón y eso es lo que hoy también recibiremos esa palabra de dios la cual hoy bendice también nuestro corazón. Claro que sí. En pocos minutos más estaremos escuchando la palabra del Señor y mientras tanto también nuestros hermanos se preparan para seguir alabando, seguir bendiciendo el nombre de nuestro Dios a través de las alabanzas también entonadas por el Grupo Renuevo. Recuerde, ustedes estamos transmitiendo en vivo y en directo nuestro culto de celebración en esta mañana a través de Radio Emisora Semaús y de Televida. Ya viene la palabra del Señor. Así es. si tenemos alabanza nuevamente en el templo y nosotros queremos seguir compartiendo junto a todos nuestros hermanos estos hermanos hermosos momentos de alabanza al Señor. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Sobran los motivos para alabar, para bendecir el, no el nombre de nuestro Dios y en esta mañana, sin lugar a dudas, sí. Enumeráramos, hermana Catherine, todas las bendiciones que hemos recibido de parte de nuestro Dios. nos Nos faltan palabras para agradecer todo lo que nuestro Dios ha hecho por nosotros, por todas las bendiciones que Él ha derramado sobre nuestras vidas. Y sin lugar a dudas Dios ha sido muy bueno con, con cada una de, de nuestras familias, de nuestros hogares, con nosotros mismos. Dios ha pasado. Así es. Él ha sido bueno y como bien decía, esa alabanza sobra en los motivos para alabar. Y es por eso que hoy estamos aquí reunidos también para alabar, para exaltar el nombre de nuestro Dios. Y también creemos que nuestros hermanos ahí a través de la sintonía eh, tienen esos motivos para exaltar el nombre del Señor. Y por eso están muy atentos ahí esperando que llegue ya el momento de este eh, mensaje, el cual hoy también hablará a nuestra vida. Solo por mi espíritu es el mensaje que nuestro pastor estará ministrando a esta mañana y nosotros esperamos que eh, Dios pueda bendecir nuestra vida Claro que sí, Libro de Hechos, capítulo 2 versículos 16 al 18 de la serie Doctrina, ahí estará el tema lo leíamos anteriormente sin lugar a dudas Dios nos va a bendecir así que prepare usted su vida, su corazón porque ya vamos a la palabra del Señor Así es. Y todos juntos acá preparamos nuestro corazón con esta adoración que dirige el Grupo Renuevo y nosotros nos unimos también en estos cánticos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. gracias Padre querido. Aleluya Libro de Hechos capítulo 2 versículo 16 al 18 Hechos capítulo 2 versículos 16 al 18 Gloria al Señor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 por ser parte de tu iglesia, de tu pueblo, por ser Señor hijos tuyos y tercero por poder recibir hoy esta palabra Señor a nuestra vida y corazón Señor te pedimos y te rogamos que cada vida hoy sea alcanzada de alguna manera a través de esta palabra que pueda Señor calar hondo en sus corazones Señor y que hoy pueda oh Dios amado tu Espíritu Santo trabajar y tratar con cada corazón y vida Señor nos ponemos en tus manos porque sabemos que solamente tu Espíritu Santo puede ayudarnos en esta tarea tan difícil que es ministrar tu palabra. Señor gracias por lo que harás hoy, por lo que bendecirás Señor a tu iglesia a través de esta palabra. En el nombre de Jesús, gracias mi Dios amado para tu gloria. Amén y amén Señor. Aleluya. Fuerte ese aplauso. Gloria al nombre del Señor. puede sentarse, que al Señor le bendiga. Esta es una cita que hemos usado muchas veces y sobre todo el libro de Hechos en los primeros capítulos. Siempre hemos usado estos versículos para hablar acerca del Espíritu Santo. Hoy hablaremos acerca de la iglesia, pero sin duda hablaremos estaremos también marcando lo que es el Espíritu Santo en la iglesia. En este sentido, entonces, mostraremos de alguna forma, y Dios nos permite y nos ayude a poder mostrar lo que la iglesia es y debe ser en realidad eh, en el día de hoy, cómo la iglesia guiada por el Espíritu o llena del Espíritu puede provocar también dentro de nuestra sociedad y dentro de las vidas de hombres y mujeres, que sin duda van recibiendo palabra de Dios usaremos como título solo por mi espíritu esto es lo que vamos a hablar en el día de hoy cuando usted lee la Biblia y sobre todo va al libro de los hechos y comienza a leer el nacimiento de la iglesia comienza a ver cómo nace la iglesia del Señor nos damos cuenta inmediatamente que el nacimiento de esa iglesia estuvo ligada al Espíritu Santo o sea, la iglesia no hubiera llegado a su creación, a su formación o a su inicio si el Espíritu Santo no hubiera estado en acción o en movimiento o no se hubiera derramado. Allí comenzó la iglesia, cuando el Espíritu Santo de Dios descendió sobre esos hombres y mujeres que estaban en el aposento alto. La palabra dice que cuando el Espíritu Santo venga... Los hombres soñarán sueños, los hombres verán visiones y los hombres profetizarán. Cuando digo hombre, digo mujer para que no se complique usted en eso. Ahora, en el versículo citado anteriormente, cuando iniciamos la lectura, nos damos cuenta de algo tremendo que Pedro dice valientemente enfrente a toda la multitud que estaba allí. Él dice, esto fue lo dicho por el profeta Joel derramaré de mi espíritu, o sea Pedro aquí se afirma en lo que Joel había profetizado muchos años antes y él dice esto es lo que está sucediendo ahora, lo que está ocurriendo ahora, lo que nosotros hemos recibido es lo que Joel profetizó hace tantos años atrás Cuando miramos la Escritura y hacemos de alguna forma un encadenamiento o tratamos de buscar lo que nos muestra la Palabra de Dios acerca del Espíritu, también nos encontramos con Zorobabel en el Antiguo Testamento, por allá por el libro de Zacarías capítulo 4, versículos 1 al 6 más o menos, no lo leeré pero márquelo ahí si usted gusta. Hay un hombre llamado Zorobabel, a quien un ángel le despertó de un sueño profundo, eso es lo que la Biblia marca, y cuando le despertó el ángel, le dijo, babel ¿qué ves? Esa fue la intervención del ángel marcándole a babel ¿qué ves? Es como si nosotros despertáramos en este momento de un sueño y nos preguntaran, ¿qué ves? Comenzaríamos a tratar de abrir bien nuestros ojos para ver qué es lo que vemos. Ahora, ¿qué ¿Qué es lo que estaba viendo Zorro Babel, adelantándome más y sin mayores explicaciones o profundizar mucho? Él estaba viendo en realidad a la iglesia. Lo que vio Zorro Babel, de acuerdo al contexto bíblico, vio un candelero o candelabro, ¿ya? Todo de oro, dice. Y eso simboliza, por supuesto, a Dios y a la iglesia el oro simboliza a Dios el candeladro simboliza a la iglesia y él vio como esta iglesia estaba toda de Dios aquí es donde nosotros nos comenzamos a hacer preguntas y decimos bueno si solo Babel vio una iglesia que era toda de Dios porque estaba llena de oro o sea estaba cubierta de oro vamos a llamarlo así entonces ¿Cómo está la iglesia de hoy? ¿Estará toda de Dios? Aquí es donde comenzamos a hacernos las preguntas que tienen que ser también hechas en nuestra vida. Lo que solo babel vio y lo que nosotros vemos hoy día quizás muy diferente a lo que debe ser. Él vio como esta iglesia estaba llena de oro, toda de Dios, pero al ver la realidad de su estado, del estado de esa iglesia, el ángel responde, no es con fuerza, no con espada o ejército, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Aquí esta frase que Zorobabel recibe del ángel es sumamente importante, cobra una importancia tremenda ya que en el Nuevo Testamento vuelve a mencionarse. Pedro en el libro de Hechos dijo que esto había ocurrido, cuando habla del derramamiento del Espíritu Santo, por la unción que había venido, la unción que había venido, o sea el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces lo que tenemos que ver aquí nosotros es ver a los siervos y a las siervas de la iglesia demostrando la verdad que fue profetizada, o sea el mover de Dios el derramamiento del Espíritu Santo, el profetizar, el ver visiones, el tener sueños. ¿Y usted? Bien, gracias a Dios, dice usted. Ahora, de alguna forma lo que trato de explicarle aquí, es que ya no más el Evangelio iba a ser predicado solo de palabra. Me acuerdo mucho de las palabras de Pablo dice yo no he venido a vosotros con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con poder de Dios. O sea ya el evangelio no sería predicado de ahí en adelante con solo palabras sino que ahora iba a ser predicado en el poder y la demostración del Espíritu Santo eso es lo que nosotros debiéramos estar viendo en este tiempo así que si miramos nosotros el cristianismo del nuevo testamento nos damos cuenta que la predicación del evangelio debe ser por medio de la unción la unción de Dios veamos más y profundicemos todo lo que vemos concerniente a la iglesia ya está mucho más allá de lo que conocemos que la iglesia actual es, mucho más allá, nosotros vemos la iglesia hoy día y observamos de qué manera es, cómo actúa, qué hace, qué no hace, qué sé yo, vemos diferentes enfoques, visiones, deseos, anhelos, conceptos, filosofías, ideas, pensamientos, doctrinas y vemos de todo hoy día, pero lo que nosotros vemos aquí en el libro de los hechos, en el, en el inicio de la iglesia actual, Nos damos cuenta entonces que esa iglesia va más allá de lo que nosotros pensamos de lo que es la iglesia. Nosotros siempre debemos tener en mente hermano querido que para que esto fuera dado, o sea para que el Espíritu Santo descendiera, la iglesia tenía que estar o oh, la gente que estaba en el aposento alto tenía que estar en comunión con Dios para que Dios pudiera derramar de ese Espíritu Santo, tenía que estar en obediencia a Dios y tenía que estar en esperanza en el Señor, o sea si nosotros unimos esas tres cosas estar en obediencia, estar en esperanza y estar en comunión con Dios significa entonces que nosotros algo nos está faltando para recibir de esa presencia de Dios cuando miramos entonces a la iglesia primitiva comenzamos nosotros a aprender todo lo que podemos aprender allí ¿por qué? porque ese es el inicio, esa es la base, ese es el fundamento de lo que nosotros necesitamos saber y entender no necesitamos más que lo que está escrito allí en la palabra de Dios pero a menos que el viento sople a menos que el Espíritu Santo venga, a menos que la palabra de Dios se cumpla en nuestra vida llenándonos del Espíritu, hermano querido, sencillamente la iglesia de hoy se frustrará porque si no tiene el Espíritu Santo no puede hacer absolutamente nada en nombre de Dios. A menos que el viento de Dios sople en nuestras vidas que el Espíritu Santo de Dios sople sobre lo que predicamos a menos que el Espíritu Santo sople y pueda venir sobre la congregación que escucha también esa palabra de Dios no va a suceder nada extraordinario lo único que puede cambiar la mente el corazón la vida del hombre es cuando el Espíritu Santo de Dios sopla en su vida y sana todas sus heridas y sana todas todas sus dolencias y aún más trae sanidad espiritual para que él pueda funcionar como iglesia de Cristo esta es una realidad si vamos al libro de Zacarías para entender un poco más capítulo 4 versículo 1 al 6 voy a leérselo para que usted lo entienda dice volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño y me dijo que ves y respondí he mirado y aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus siete lámparas encima del candelabro y siete tubos para que las lámparas que están encima y siete tubos para las lámparas que están encima de él y junto a él dos olivos el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo ¿qué es esto señor mío? y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo ¿no sabes qué es esto? y dije no señor mío entonces respondió y me habló diciendo esta es palabra de Jehová sobre Abel que dice no con ejército ni con fuerza sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos esa es la historia que te hablaba recién Y eso es lo que marca la diferencia en esto. La iglesia funciona a través del Espíritu Santo. La iglesia funciona con el Espíritu Santo. O sea, en esto tenemos que entenderlo. Algunos dicen, no no espiritualice mucho, pero la verdad es que sin el Espíritu la iglesia está muerta, está inerte, no tiene vida, no tiene vida dirección y necesita que el espíritu santo esté más aún cuando nos tomamos de muchos versículos y palabras del señor jesús que dice el espíritu santo vendrá y os guiará toda verdad y a toda justicia amén. amén entonces entendamos esto la palabra de dios nos muestra que sólo el espíritu santo puede obrar en nuestra vida y llevarnos a ser la iglesia que el señor quiere que seamos ahora el significado y al mismo tiempo el valor del Espíritu Santo es primero para darnos un conocimiento detallado del plan de Dios. El Espíritu viene sobre nuestra vida y nos guía al propósito y plan de Dios. Hágase esta pregunta, ¿conozco el plan de Dios? ¿Conozco el propósito de Dios para mi vida? Yo sé que usted tiene muchos propósitos, tenemos muchos planes nosotros, pero ¿conoce usted el plan que Dios tiene para usted? Voy a poner un, un, una idea loca, ¿no? Una idea loca. Supongamos, supongamos que usted quiere ser un gran eh, profesional o puede también ser un gran eh, ayúdeme negociante, puede ser también un gran doctor, eh, bueno, en fin, cualquiera de las profesiones que puedan existir. Ese es su plan. Y alguien dice, bueno, es, es natural porque estamos en una sociedad en la cual se necesita tener una profesión y de esa manera poder ganar el sustento diario. Pero quizás el plan de Dios ni siquiera va por ese lado. Amén. Quizás Dios lo quiera como un misionero. Dios lo quiera como un evangelista. Amén. Dios lo quiera como un hombre de Dios, como un pastor. Y quizás por eso le ha ido tan mal hasta ahora. Bueno, es una cosa de forma de decirlo. Por eso dije que era una cosa loca. No estoy diciendo... Que sea así, pero debemos entender, solo el Espíritu de Dios puede llevarnos a saber cuál es la voluntad perfecta de Dios para nuestra vida. Él nos da el detalle del plan de Dios para nosotros. Entonces si miramos aquí, nunca fue la intención de Dios que nosotros formáramos comités y más comités para organizarnos, para hacer cosas y para que nosotros constantemente estuviéramos ocupados porque muchas veces nosotros también planificamos estar ocupados hay que hacer muchas cosas ¿sabe? el programa de Dios es totalmente diferente a veces el programa de Dios es sumamente sencillo usted predica la palabra de Dios y Dios provoca estragos o cambios increíbles en las vidas y en los corazones Usted se esfuerza para hacer ciertas cosas y lograr ciertas cosas en medio de la gente, pero cuando el Espíritu Santo está y la palabra corre, Dios puede crear cosas increíbles en la vida y el corazón de los hombres. Él nunca quiso que nosotros hagamos a través de pruebas y errores el avance de la obra de Dios. Siempre estamos aprendiendo así, ¿se fija? Eh nadie nació sabiendo decimos nosotros y bueno hay que intentarlo, intentémoslo y cuando lo intentamos nos va mal y bueno hay que intentarlo de nuevo de otra manera, hagamos algún cambio, marquemos otra dirección, vamos viendo por aquí por allá, al final todos vamos tratando de hacer algo cuando en realidad seguimos haciéndolo nosotros y no dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, el Dios nos da su Espíritu para guiarnos a toda verdad, esta es la pregunta ¿conoce usted la verdad? hágase esta pregunta para usted mismo ¿conoce usted la verdad? ah usted dice pastor es fácil porque la Biblia dice que Jesús es la verdad entonces ¿conoce a Jesús? ah bueno ¿conocerá a Jesús? si sí, yo lo conozco ah él es el hermano que viene a la iglesia si sí, yo lo he visto varias veces ¿pero lo conoce? si sí, es el hermano que viene a la iglesia pero no lo conoce no conoce su carácter no conoce su forma no conoce su manera de hablar no conoce sus pensamientos no conoce su actitud no conoce realmente donde vive no conoce nada de él y cómo puede decir que lo conoce es que lo he visto dos o tres veces eso no es conocer te casarías con una persona que conoces así no por Dios no yo no haría eso yo debo conocerlo bien para saber a qué me voy a enfrentar dice la hermana y viceversa el hermano dice yo tengo que conocerla bien para poder saber a qué me voy a enfrentar después no vaya a ser cosa que no sea lo que parece en ambos casos entonces cuando hablamos de conocer y Él nos guiará toda verdad entonces cuando nosotros hablamos de conocer a Dios de verdad no hemos conocido nada aún Jesús dijo que cuando el Espíritu de verdad venga Él nos guiará a esa verdad entonces se supone que cuando el Espíritu Santo viene a su vida y lo llena lo va a guiar a esa verdad y ahí entendemos entonces que Dios tiene un propósito y este propósito puede ser conocido solo por el Espíritu Santo o sea quien le va a delinear a usted el propósito que Dios tiene con su vida solo el Espíritu Santo o sea si usted entonces no asume esa realidad y busca esa llenura o busca la presencia de Dios a través del Espíritu entonces nunca conocerá el propósito de Dios y dará tumbos y chocará con muros y, y se tropezará una y otra vez entonces debemos esperar en Dios para conocer el propósito de Dios una de las maravillas de la palabra de Dios hermano querido es que nunca se desvía nunca nada cambia en ella está allí y nos marca la dirección pero somos nosotros los porfiados que no queremos tomar esa dirección siempre le buscamos el tratamos de buscarle el arreglo el ajuste porque somos así los seres humanos siempre nos vamos por las ramas en vez de mirar el tronco y este es un problema serio que tenemos nosotros en este sentido entonces cuando miramos la palabra de Dios nos damos cuenta que ella no cambia dice pasará el cielo y la tierra más mi palabra no pasará el trabajo del Espíritu Santo en sí es el de siempre llevarnos al principio siempre llevarnos al principio cuando nosotros nos soltamos como dice alguien por allí y nos pegamos una carrera de 100 metros y creyendo que la estamos haciendo del uno el Señor viene a través del Espíritu Santo y nos vuelve al principio o sea tú te desvías y el Espíritu Santo te vuelve al principio y eso no nos gusta porque nosotros consideramos que ya hemos avanzado si usted lleva varios años en el evangelio Ahora usted se para de una manera diferente Usted mira las cosas diferentes Se pone la mano aquí Y comienza a analizarlo todo Porque ya usted ya es grande Pero el Espíritu Santo vuelve a llevarte al principio Una y otra vez te lleva al principio ¿Cuál es el principio? La llenura ¿Por qué? Porque la llenura te hace dócil La llenura te hace obediente La llenura te hace entender el plan de Dios Y no tus planes Tú te olvidas de tus planes y comienzas a entender entonces el plan del Señor. Cuando comenzamos tú y yo hermano querido a descubrir hacia dónde está yendo el Espíritu Santo o hacia dónde está yendo Dios en nuestra vida, entonces nos damos cuenta por toda la palabra de Dios que va a haber este concepto o idea o propósito de que... el de verdad nosotros podamos entender lo que Dios quiere hacer con nosotros. Ahora, el propósito de Dios nunca cambia hacia nuestra vida. No es que Dios vaya haciendo arreglos a medida que nosotros avanzamos. Dice, a este hombre lo voy a hacer un predicador. Y después más allá dice, no, no sé, no, ¿sabéis qué nos sirve con predicador? Lo vamos a dejar mejor como portero. Ya, ah, no, este lo vamos a dejar como portero no, no, no, Dios no cambia Dios establece un propósito y Él lo mantiene ¿me estás oyendo? así que escaparte de Dios no vas a poder ahora algunos si sí se escapan de Dios se arrancan, se olvidan que pasen meses, que pasen años y que no, yo no, yo, yo no yo no quiero nada, yo ahora estoy preocupado de otras cosas perfecto, pierde el tiempo nada más pero Dios de alguna manera te va a tomar y cuando te vuelva a llenar te vas a dar cuenta de todo el tiempo que perdiste y vas a lamentar haber perdido tanto tiempo y hay mucha gente que conozco y claro me lo ha dicho y no lo digo en mala forma pero lo digo también en el sentido de que ellos sienten de esa manera eh, un hermano me decía lamento tanto dijo lamento tanto haber tenido esta experiencia con Dios a mi edad tan viejo yo, dice él si hubiera tenido esta experiencia cuando joven, hubiera podido servir al Señor. Ahora todos mis achaques, mis dolores, mis enfermedades, todo mi reuma y todo eso no me permite poder hacer nada por el Señor. Quiero, pero no puedo. Y claro, sin duda, él mira hacia atrás y dice si hubiera conocido antes al Señor. Ahora usted dice, ah bueno, que conoció al Señor cuando era viejo. No, está de niño en la iglesia. Lo que pasa es que nunca conoció al Señor. Y ahí está nuestro problema. Usted puede estar aquí, puede venir, puede congregarse, puede reunirse, puede alabar a Dios, puede cantar, puede sentir que usted conoce al Señor, pero si en realidad no lo conoce. Y como no sabe cuál es el plan de Dios, usted hace sus propios planes. No está mal planificar, no digo que sea un pecado una maldad, pero cuando estamos hablando de planificar debemos hacerlo en el plan y en el propósito de Dios. Nunca vas a encontrar en Dios que haya un cambio Él dijo, yo Jehová no cambio Él no tiene cambios, no tiene variación ni mudanza O sea, los principios de Dios se mantienen constantemente Y se van desarrollando a medida que el tiempo pasa en nuestra vida y en nuestro corazón ¿Sabe? Hay principios que gobiernan la iglesia hay principios que marcan la dirección de la iglesia y deben seguirse al pie de la letra si los conocemos en nuestro problema es que nosotros no conocemos tampoco los principios de Dios porque constantemente venimos a la iglesia a buscar la solución de nuestro problema si buscáramos los principios de Dios establecidos para la iglesia te aseguro que muchos de esos problemas que hoy tienes no estarían no te enfrentarías a ellos porque porque el principio de Dios la verdad de Dios te guiaría al plan perfecto del Señor Y todo lo que vendría en contra de tu vida claro habría oposición pero tú tendrías la salida porque conoces los principios de Dios Sabrías qué hacer ahora te pregunto pregúntate ahora sabes qué hacer con lo que vives Tienes la respuesta a lo que estás viviendo sabes cuál paso dará ahora Y ahí nos damos cuenta que no, no entendemos nada de la vida, no comprendemos nada de lo que estamos experimentando y necesitamos entonces la ayuda del Señor. Eso es una verdad. Ahora, si nosotros, piénsalo de esta manera, si nosotros nos vamos a encontrar en un lugar donde Dios nunca quiso que estuviéramos, imagínate lo que va a suceder con nuestra vida. Vamos a dar tumbos vamos a tener puros problemas es por esto entonces que quiero decir que aquellos que son llamados por Dios para guiar a la iglesia en el propósito de Dios que van a estar desde el púlpito ministrando predicando la palabra de Dios ellos tendrán que defender la autoridad de lo que la iglesia cree ellos tienen que establecer claramente a la congregación lo que la iglesia cree para que para que aquellos que vienen y se congregan allí sepan qué es lo que deben hacer y cómo deben hacerlo mucha gente me ha dicho a mí en, en lo largo de estos años yo no vengo aquí para que usted me diga cómo tengo que vivir yo vengo aquí para que usted solucione mis problemas y no entienden que su manera de vivir Es la que le ha causado los problemas entonces si no arreglo tú Manera de vivir, o sea si no voy al principio Nunca tus problemas se arreglarán Puedo arreglarte tu problema hoy, te falta un poco de dinero Y de alguna manera podemos suplir esa necesidad Y tú dices que bueno gracias porque me arreglaron este problema Pero la otra semana vas a estar nuevamente en el mismo problema ¿Sabes por qué? Porque tu problema es que no eres un buen mayordomo Entonces hay que ir al principio Tienes problemas en tu matrimonio y tú dices yo vengo aquí para que arreglen mi problema del matrimonio. Es que esta mujer o oh, dice la mujer, este hombre es un problema. Entonces tú dices arreglenme el problema, te damos una terapia y quizás tú como dices así o llaman afuera eso no. Conversación, diálogo y te damos algunos consejos y tú dices muchas gracias se arregló. Pero la próxima semana estás igual, ¿por qué? Porque hay que ir al principio. Por eso Dios siempre nos vuelve al principio. ¿Cuál principio? La llenura. Él nos vuelve a llenar una y otra y otra y otra y otra vez si es necesario. Y si es necesario, otra vez. ¿Por qué? Porque es la única manera de que nosotros entendamos el propósito de Dios. Ahora, yo no hablo con esto de que nosotros seamos el Señor de la iglesia, sino más bien... Nosotros hermano querido no debemos ser influenciados por aquellos que siempre están buscando, no sé, respuestas, soluciones o incluso ángeles, esas experiencias místicas que mucha gente busca Porque hay un montón de cristianos que buscan experiencias místicas, hay gente que me ha dicho a mí y no sé si a usted, pero gente que me ha dicho a mí que, que ha ido al infierno, que ha subido al cielo, que ha visto ángeles, que llegó Jesús y se paró en la puerta de su cuarto y yo digo Dios mío con esa experiencia yo me muero. Pero tú los ves y no tienen estabilidad, no tienen solidez, no tienen firmeza. Eh, constantemente están decaídos, constantemente están mal espiritualmente. O sea, no digo que eso no exista y no pueda ocurrir algo. Dios hace lo que Él quiere, se manifiesta como quiere, habla con quien quiere y se presenta donde quiere. O sea, no es que no pueda suceder, pero si estoy hablando, en lo lógico es que cuando tú tienes una experiencia de esa, de esa magnitud, entonces se supone que tu vida va a tener una solidez mucho mayor que la que tienes ahora. O sea, ¿cómo de caerte si el Señor me visitó en mi cuarto? Eso me demuestra que él me ama. Aunque solo me miró y no me dijo nada, pero con la mirada, ternura que tenía yo a oh Dios. No sé, voy a poner esa idea loca, ¿no? Primero, lo que la iglesia cree debe ser establecido del púlpito. Desde aquí debe ser establecido y todo maestro de la escuela dominical también debe enseñar exactamente lo mismo que se enseña desde el púlpito. ¿Para qué? Para que estemos en absoluta unidad, para que hablemos una misma cosa, para que sintamos una misma cosa. ¿Para qué? Para que de esa manera la iglesia camine en la misma dirección y no haya diferentes pensamientos. Recuerde usted que Pablo escribe y los corintios que eran muy espirituales y estaban llenos de dones, Pablo dice... Mm, Hay divisiones entre vosotros Algunos dicen que son de Pablos Otros son de Cefas Otros son de Apolos Y otros más espirituales son de Cristo ¿Acaso está dividido Cristo? No, no puede estar dividido Por eso en esto también debe haber una realidad El Espíritu nos guiará a toda la verdad A toda la justicia ¿Qué necesitamos entonces? Ser llenos del Espíritu Para no tener desviación en nuestra vida Y entender lo que Dios nos está llamando a hacer Mire la pregunta que le voy a hacer, ¿tenemos a Dios en nosotros? ¿Tenemos la verdad en nosotros? Si nosotros tenemos a Dios entonces esa verdad hermano querido dará testimonio en nuestro corazón. Sabremos que Dios está en nuestra vida y eso significa entonces que nosotros estaremos viviendo de acuerdo a la verdad de Dios. Aquí tenemos que entender algo. El Espíritu Santo lo sabe absolutamente todo el Espíritu Santo no le queda nada grande ya me estás escuchando el Espíritu Santo es Dios por lo tanto él lo sabe todo el Espíritu Santo sabe todo acerca de Dios y debemos seguirlo a él porque él nos va a guiar a la perfecta voluntad de Dios. El Espíritu Santo conoce los principios, las leyes de todas las cosas que gobiernan el propósito de Dios. Y se nos ha sido dado, por supuesto, gratuitamente. El Señor nos da su Espíritu para que nosotros conozcamos su propósito, sus leyes, sus normas, todo lo que Él ha establecido para que nosotros vivamos conforme a la voluntad de Dios. O sea, Dios nos ha dado su Espíritu y Él nos ordena que lo sigamos Ahora, si Jesús estuviera aquí cuerpo presente Tal como se paró frente a Mateo Cuando cobraba los impuestos Lo miró solamente y le dijo, sígueme ¿Qué haría usted? Uh, no, eso a mí no me convence, dice no, y ¿Para qué? Porque siempre tenemos eso ¿Para qué lo sigo? ¿Por qué tengo que seguirlo? ¿Y quién es el que quiere que lo siga? Ahí está nuestro problema Ha sido toda la vida ese nuestro problema Por eso entonces Jesús dijo Os conviene que yo me vaya Porque si yo me voy mi Padre os enviará al Consolador y estará con vosotros hasta el fin, o sea el Espíritu Santo les convencerá y dígame una cosa, que cuesta que nos convenzan a nosotros, vamos al culto hermano, no, no sé todavía sí pero vamos al culto, pero no, que todavía no sé, levantémonos temprano, no, que muy temprano, que al final nadie lo convence hermano. Pero cuando el Espíritu Santo está en su vida Usted busca hacer la voluntad de Dios Se esfuerza y hace todo lo posible Por hacer por supuesto la voluntad del Señor ¿Me está escuchando? Veamos una idea básica Recordemos un poco Antiguo Testamento Cuando Dios le habla a Moisés Y le dice que él tendría que construir el tabernáculo Tendría que construir esa tienda de reunión En donde la presencia de Dios bajaría Lugar santo, lugar santísimo Pero Y el Señor le da las instrucciones a Moisés y le dice cómo debía hacerlo específicamente en sus medidas, su altura, la cantidad de pilares que tenía que poner, la cantidad de formas que debía tener, el, el color de la lona o el color de la tela o el color de las puertas. Todo específicamente se lo dio detallado punto por punto o sea como dice alguien por allí sería de loco no hacer lo que Dios le pidió cuando en realidad le dio específicamente todo. A nosotros en la palabra Dios nos especifica absolutamente todo lo que debemos hacer. Pero como no conocemos una, la palabra, como no tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida fluyendo, ¿a qué nos va a guiar el Espíritu si no está? Necesitamos entonces que el Espíritu Santo esté en nuestra vida para que de esa manera entonces Dios nos guíe a hacer la voluntad de Dios. Y aquí nos damos cuenta entonces que inmediatamente la unción de Dios es necesaria, la unción de Dios es necesaria porque solo el espíritu de dios conoce los pensamientos de dios y solo él puede hablar puede obrar y puede hacer las cosas en absoluta cons consistencia a lo que dios quiere y lo que dios anhela de nosotros o sea debemos obedecer al espíritu de dios solo el espíritu de dios y aquí es algo importante sólo el espíritu de dios produce y la presencia de Dios No hay otra cosa que pueda producir la presencia de Dios Cuando usted dice sentir la presencia de Dios Eso es el Espíritu de Dios Cuando usted dice algo me llegó Me tocó fuerte esa palabra que Dios Si sí, el Espíritu de Dios caló tan hondo en tu corazón A través de esa palabra Que la unción se sintió en tu vida Entonces, cuando usted y yo buscamos el avivamiento, que nos encanta, ¿no? ¿A cuántos les gusta el avivamiento? Aunque ahora no están avivados, pero nos gusta buscar el avivamiento. Entonces, cuando tú y yo buscamos el avivamiento, buscamos de alguna manera ese mover de Dios. Entonces, si tenemos la presencia de Dios, entonces tenemos todo lo que buscamos. No necesitas buscar ese avivamiento, porque ya lo lo tienes, pero algunos lo buscan, se fija Hay un culto de avivamiento allá, hay un Culto de avivamiento acá, hoy van a tener una, una noche de avivamiento y parten para Allá buscando lo que no tienen, cuando en Realidad si tú tienes el Espíritu Santo Entonces tú ya tienes el avivamiento Porque el Espíritu te mantiene con vida Amén Entonces cuando tú tienes el Espíritu Santo Tú te mantienes y te mueves En absoluta consistencia con el Espíritu Santo No nos desviamos ni ni, ni a derecha En el caso suyo, ni a izquierda ¿Ya? No nos desviamos ¿Por qué? Porque los principios están ahí presentes Y, y eso traerá la presencia de Dios a nuestra vida Imagínate, miremos algo en la Biblia Cuando Jesús dice va al bautismo en agua y Juan lo ve y él dice yo debería ser bautizado por ti Y Jesús le dice no, tiene que cumplirse toda escritura Y él se somete a Juan y lo bautiza en las aguas Todos sabemos lo que ocurrió ahí, se abrió el cielo, bajó el Espíritu Santo en forma corporal parecido a lo de una paloma y Pero se oye la voz de Dios y dice este es mi hijo amado en quien tengo complacencia que se abra el cielo ahora y que el Señor hable y diga lo que siente por nosotros qué diría el Señor de nosotros luego en otra ocasión cuando el Señor Jesús sube al monte junto a Pedro, Juan y Jacobo Dice que en ese momento Jesús se apartó de ellos, no sé cuántos pasos, se apartó de ellos y sus vestiduras comenzaron a enblanquecerse Y luego apareció Moisés y Elías, uno al lado derecho, el otro a la izquierda. Y comenzaron a hablar acerca de la partida que Jesús tendría en Jerusalén. Increíblemente allí, Pedro, que ve eso, Juan, Jacobo también, se volvieron locos con lo que vieron. Jesús, Moisés, Elías Ah extraordinario hermano Fue increíble Como los conocieron no sé Pero dice la Biblia Que allí los vieron Entonces cuando Pedro dijo Es bueno que estemos aquí Hagamos tres enramadas ¿Para qué? Para que ellos posen allí Pedro ya se imaginaba los tres Imagínate si Jesús era extraordinario Imagínate ahora Moisés y Elías también ¡uh! eh, Aquí, aquí se armó la grande Entonces Dios habló Dijo este es mi hijo amado a él ¿Qué diría el Señor? Oh, se oye la voz de Dios y dice de usted Este es Ya yeah. Tú y yo hermano querido Debemos entender que necesitamos el Espíritu Santo Nosotros Debemos de alguna forma entender que la unción de Dios que está en nosotros a través del Espíritu Santo Tiene el poder para poder echar fuera demonios Esa presencia y esa unción desciende o fluye, vamos a ponerlo así mejor Fluye cuando tú y yo adoramos de acuerdo al plan de Dios Aquí también hay un punto importante No es cuando tú adoras a tu pinta, a tu manera, a tu forma es cuando tú adoras a la manera de Dios. Recuerda lo que dice el Señor que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Nosotros no tenemos idea lo que es espíritu y en verdad. Decimos nomás pero no tenemos idea. El punto es entonces que necesitamos entrar en esa dimensión de lo que es el Espíritu Santo. Y entender que es el Espíritu y entender qué es la verdad. Entonces si estamos viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Cumpliendo el plan y el propósito de Dios el Señor va a fluir en nuestra vida se va a manifestar y nosotros vamos a ser tremendamente bendecidos no tan solo para sentirnos bien sino para bendecir a otros ¿me estás oyendo? o sea si tu corazón, mi corazón está bien y seguimos los principios bíblicos entonces vamos a adorar a Dios y Él habitará en nuestra alabanza Así que imagínate, nos ponemos a cantar un, un himno, un coro y tu corazón está bien y la presencia de Dios desciende, me estás escuchando y Él habita en la alabanza de su pueblo, ahí es cuando sucede que entra algún inconverso y, y siente esa presencia, aquí hay otro ambiente, así como también has entrado a lugares y has sentido la presencia escalofriante de Dios. De, de algún espíritu extraño porque eso lo sentimos, sí o no tú entras a un lugar y sientes ¿qué, qué le vas a... No, no, que está frío esto pero no si no hace frío pero es que tú lo sientes en el espíritu ya no voy a meterme en el olor a azufre porque eso ya es otra cosa Y eso es para gente ya más sofisticada <risa> Pero el punto es que tú sientes de alguna forma uh, O la opresión demoníaca O la fuerza que está operando allí Y ahí tú tienes que entonces hacerlo ¿Cuántos cristianos hermanos que se, que son tremendos en la iglesia? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! y ¡Santo su nombre! ¡Ay, ay! Y cuando van a un lugar a orar por un enfermo Y se dan cuenta que hay demonio Ahí salen arrancando paquetitas paquetas ¿Por qué? Porque en el fondo son puros Ay, Señor. Entonces, no, tú tú tienes que entender que el Espíritu Santo está en ti y si tu corazón está bien con Dios, entonces la presencia de Dios está en tu vida. Ahora, voy más allá para que entiendas, voy más allá. O sea, si la presencia de Dios está en tu vida, algo así entiéndelo. Está en tu vida, debe haber una demostración de esa presencia de Dios. Esta cuestión no es de decir El Señor está en mi hermano Y también en Y aquí está Tiene que haber una demostración De esa presencia de Dios O sea en el fondo Cuando nosotros vemos a Jesús Lleno del Espíritu Santo Y lleno de la presencia de Dios Donde él iba andaba haciendo bien Y no es que él buscara incluso hacer el bien Sino que era automático Sacaban a los enfermos a las calles, sacaban a los enfermos a, a las aceras Como llamémoslo nosotros en este tiempo Y, y eran sanados Y Jesús desde la, desde la mañana hasta la tarde sanaba a los enfermos O sea, era impresionante la presencia de Dios Estaba allí Tú llegas a un lugar Y tú eres un hijo de Dios La presencia de Dios va contigo Y tiene que haber evidencia Tiene que haber evidencia ¿Y cómo, y cómo tiene que ser? No sé, pues, vela tú pero pero, pero, pero como tiene que ver bueno ve tú busca, busca ahí en tu vida cuando hay evidencia de que la presencia de Dios está contigo hay muchas maneras de verlo muchas maneras de sentirlo cuando le hablas a alguien la persona te pone atención queda ahí escuchándote y tú le hablas dos, tres palabras y esa persona queda ahí prendida y queda tocada por el Señor entonces cuando miramos nosotros el inicio de la iglesia primitiva el principio que gobierna la iglesia hermano querido es que la iglesia es un cuerpo celestial nosotros que somos la iglesia del señor somos un cuerpo celestial si mira a tu hermano no lo vas a ver muy celestial pero somos un cuerpo celestial y este principio debe ser grabado en nuestras mentes o sea Todo el principio del gobierno de la iglesia es que es un cuerpo celestial y es una entidad espiritual no es de la tierra no es una organización terrenal sino que es celestial o sea porque porque vino del cielo de dónde vino el nacimiento de la iglesia del cielo. Entonces nosotros lo hemos hecho una organización, nosotros le hemos dado un estilo de empresa, le hemos dado un estilo de aquí, un estilo de allá, pero la iglesia, escúchame bien, es una organización celestial, ¿ya? Y lo digo más, es un órgano celestial, ¿por qué? Porque vino del cielo. Entonces tú no puedes dar demasiado énfasis a esta verdad si no tienes el conocimiento real de lo que eso significa. ¿Por qué? Porque cuando vino el advenimiento o el, el derramamiento del Espíritu Santo hermano querido Todo cambió en las vidas de esos hombres y de esas mujeres Si antes ya sin el Espíritu en sí ellos decidieron dejarlo todo para seguir a Jesús Ahora con el Espíritu estaban dispuestos a entregar sus propias vidas Ahora tú sin el Espíritu decidiste venir a la iglesia Y con el Espíritu deberías estar dispuesto a morir por la causa de Cristo. Pero ahora pregúntate, ¿a qué estás dispuesto? ¿Hasta qué punto llegarías? ¿Hasta dónde llegarías? ¿Cuál sería tu esfuerzo mayor? ¿Qué te atreverías a hacer por la causa de Cristo? Ahí es donde comenzamos inmediatamente a darnos cuenta que necesitamos el Espíritu Santo. Yo sé que para muchos el espíritu es como una locura Dicen, no, eso es ponerse loco, fanático, eso es rayarse No tiene nada que ver con eso, esto tiene que ser más cultura Pero realmente no es así Cuando Dios dice que ciertas cosas, por ejemplo, son santas Entonces será mejor que tú y yo, hermano querido, las consideremos como tal si tú tratas de cambiarle eso al Señor, estamos mal. Por eso ahí el Espíritu Santo necesita estar en tu vida para guiarte a esa verdad de que esas cosas que Dios dice que son santas, son santas, son santas. ¿Me estás escuchando? Entonces, tocar lo santo es tocar a Dios. Y siempre lo que sigue es un desastre. Te voy a recordar solamente en un pasaje del Antiguo Testamento, cuando hablamos de la, el arca cristiano del pacto de Jehová y cuando decide David llevar el arca a Jerusalén y allí viene, entonces si pone un carro, en un carro la pone, y pone bueyes y allí pone a Usa y a otro más que iba atrás y dice la Biblia que porque los bueyes tropezaron, el arca se tambaleó arriba del carro y Usa viene y extiende su mano con el buen deseo de que no cayera el arca Y tocó lo santo, tocó lo de Dios Solamente el arca la podían llevar los sacerdotes Y Usa no era un sacerdote, era un hijo de sacerdote Parece algo así pero no era sacerdote en sí Y ahora también no era la manera ni la forma Por lo tanto cuando toca el arca hermano cayó muerto Cuando tú tocas los santos de Dios estás tocando a Dios Entonces tú no puedes manipular los santos de Dios porque eso te va a traer un desastre. Cuando miramos la escritura, entonces no podemos hacer eso. O, otra experiencia misma fue cuando los filisteos mismos lograron tener el arca de Dios por la falta de comunión del pueblo de Israel con Dios. Entonces ellos logran tomar el arca, llevársela a sus ciudades y ¿qué hicieron? Miraron dentro del arca y Dios los castigó y les dio unos tumores, trajo ratones y todo ese tipo de cosas, vamos a ponerlo así para que lo entendamos. Entonces, cuando tú tratas con la iglesia, escúcheme bien, estás tratando con un cuerpo celestial, estás tratando con los santos de Dios y nada carnal puede funcionar en este cuerpo. La iglesia, hermano querido, fue hecha una realidad, cuando Cristo ya estaba en el cielo recuerda que él dijo os conviene que yo me vaya si yo me voy mi padre se enviara al consolador o sea cuando Cristo estuvo en el cielo se envió el Espíritu Santo para que iniciara la iglesia allí inició la iglesia no antes la iglesia no comenzó cuando se reunieron en el aposento alto, la iglesia no comenzó cuando Jesús comenzó a subir, la iglesia no comenzó, escúchame bien, cuando Jesús estuvo con los discípulos esos 40 o 50 días. La iglesia no comenzó cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, no, no, no, la iglesia comenzó cuando el Espíritu Santo descendió y Jesús estaba sentado a la diestra del Padre. Si tú tratas de buscar la iglesia en el Antiguo Testamento No la vas a encontrar porque no hubo iglesia en el Antiguo Testamento No como la conocemos ahora Como entendemos a través de la palabra Hasta que Cristo se sentó a la diestra de Dios Y el Espíritu Santo descendió allí fue cuando comenzó la iglesia Entonces cuando el viento sopló en el aposento alto Y se derramó sobre todas aquellas personas El Espíritu Santo vino sobre ellos Entonces cuando ellos recibieron de ese Espíritu Ahí dice Pedro esto es lo que profetizó Joel y cuando él comenzó a predicar sobre la promesa derramada él dijo a la gente esto es lo que nos ha prometido el Señor este es el poder profetizado por Joel sabes hermano querido profetizar aparte de esto es absolutamente despreciable para Dios tú no puedes Tomar lo santo de Dios y comenzar a decir cosas que se te vengan a la cabeza o se te ocurran o sientes en tu corazón. No puedes porque es algo de Dios o sea tú tienes que entender y aferrarte a la palabra del Señor y Dios confirmará su palabra constantemente el enseñar a la gente a hablar en lenguas, el enseñar a la gente a cantar en lenguas sin la unción del Espíritu Santo, sin el derramamiento de Él es una abominación para Dios, por lo tanto tienes que permitir que el Espíritu de Dios fluya y que el Espíritu Santo pueda llenar esas vidas porque es la única manera que sean guiados a la verdad de Dios, al propósito de Dios, oh gloria a Dios. trataré de apurarme, o sea que no podré terminar este mensaje, pero ya me quedan 10 minutos nada más. La iglesia llegó a ser una realidad cuando Cristo fue exaltado, entonces esto significa que la iglesia fue puesta con Cristo en el cielo, ya nosotros en cierta manera estamos como iglesia en el cielo, si tú eres la iglesia, si yo soy la iglesia, entonces estamos ya en el cielo sentados con Cristo en en los cielos eso hablo de una manera espiritual eh, si lo que falta aquí es que Él nos venga a buscar nada más pero allá se conoce tu nombre recuerda que está el libro de la vida o sea tú ya estás inscrito ¿no? ¿no te han avisado? ¿no te han dicho? tú ya estás inscrito o sea significa entonces que lo único que falta ahora es que el Señor nos venga a buscar Ahí te asustaste, dice pero es que yo no estoy preparado todavía. Eso es tu problema. Jesús nos dejó todo para prepararnos. El Señor nos dejó todo. El Espíritu Santo viene para preparar a la novia. Entonces, mirando esta realidad, Pablo escribió que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Estamos en la tierra físicamente, pero espiritualmente estamos con Cristo en el cielo. Y ahí nos damos cuenta inmediatamente que la iglesia no es de este mundo. Ahora, si tú reduces a la iglesia a una institución mundana, estarás destruyendo a la iglesia. Esto es lo que con frecuencia ha estado pasando. Hay tanto del mundo dentro de la iglesia que se ha introducido en este cuerpo espiritual... Que ella casi está destruida por eso es que no hay obra de Dios en la iglesia por eso es que el derramamiento del Espíritu Santo no existe por eso es que los cambios las transformaciones las regeneraciones no existen por eso es que la gente hoy día sigue viviendo de la misma manera que siempre ha vivido la única diferencia es que ahora viene a la iglesia y antes no siguen pensando de la misma manera, siguen actuando de la misma manera, viven de la misma forma, actúan con todas las personas de la misma manera, siguen siendo groseros, siguen fumando, siguen bebiendo, siguen haciendo todo ese pecado y sencillamente ahora agregaron que vienen una vez en cuando a la iglesia. Entonces cuando tú conviertes a la iglesia en un ente terrenal, la reduces a nada. No tiene poder, no tiene autoridad, no tiene nada la iglesia Por eso es que hay tantos conflictos y problemas dentro de la iglesia Los cahuines, los chismes, el que me gusta, no me gusta Es que yo si, si fuera de esta manera me quedaría Si fuera de esta otra manera yo apoyaría Si fuera de esta otra manera yo estaría O sea hermano querido la iglesia no es algo terrenal Esto no es como sumar dos más dos, no es así la iglesia es algo netamente espiritual y es del cielo Entonces cuando miramos nosotros el libro de Santiago capítulo 4 versículo 4 Dice que la amistad con el mundo se constituye enemistad con Dios ¿Cómo estás ahí con el mundo hermano? ¿Tienes un buen chato ahí como amigo? ¿Cómo estás ahí con el mundo? ¿Te gusta el mundo? ¿Te gusta? ¿Te atrae? ¿Te sientes bien? Oh, feliz dice que hora terminará este pastor para irme a la casa tengo que ver el partido quiero ir a ver una película nueva que salió en Netflix quiero quiero sentarme un rato descansar, este pastor me tiene aburrido a que hora terminará o sea piensa lo que te estoy diciendo la amistad con el mundo puede mostrarse de muchas maneras cuando miramos nosotros el principio hablando de la Biblia al principio, al principio, al principio cuando el hombre fue arrojado del paraíso cuando después Abel construyó su altar y de alguna manera marcó con ese altar los derechos de Dios en esta tierra y por los siglos en realidad, cuando vemos también que el altar que Abel puso allí también, escúchame bien, gobernó la vida de Israel porque ellos ofrecían sacrificios Jehová, cuando miramos la, la escritura y sale la primera mención de la casa de Dios cuando Jacob huyó de Esaú toda esa historia bíblica esas fueron marcas y todas ellas de los derechos de Dios en la tierra Dios se presentaba recuerda que Jacob vio una escalera ángeles que bajaban y ángeles que subían oh que tremenda ¿eh? has visto alguna escalera yo escalera he visto hartas pero no he visto ni un ángel bajando ni subiendo todavía el día que suceda eso hermano no sé qué me va a pasar Pero cuál es el problema, vemos también en la historia que el hombre se vendió al diablo Todo el mundo cayó en las faldas de Satanás, Satanás tomó la mente del hombre Pero aquí también vemos que siempre ha habido un Noé, un Jeremías Y siempre ha, va a haber una iglesia que diga que la tierra es del Señor Siempre van a haber hombres y mujeres que van a tomar su lugar y van a decir que Cristo vive en ellos Y yo sé que un día llegará el día hermano querido que a través de Cristo la tierra será reclamada totalmente Hoy día la gobierna el príncipe de esta tierra que es Satanás pero él no la creó el que la creó fue Dios Y así que ahora quizás está como inquilino arrendando la tierra pero llegará el dueño de la tierra y la tomará Bendito sea el nombre del Señor y nosotros estaremos con él Entonces aquí nosotros vemos algo, ser fieles a Dios es cuando mantenemos por supuesto esta calidad de extranjeros sobre la tierra Y a pesar de todo ello nosotros nunca perdemos nuestra forma de vida Nunca perdemos nuestra distinción Somos los que somos, somos hijos de Dios, somos hijas del Señor en el caso de las hermanas Y ustedes viven como tal. Considere aquí algo importante. Sin duda, cuando nosotros como cristianos comenzamos a mirar la iglesia a nuestra mirada o de nuestra forma y tratamos de arreglar la iglesia a nuestra manera, estamos tocando lo santos de Dios y podemos destruir lo que Dios quiere que sea la iglesia ahora quiero que entiendas este término no es que tú o yo tengamos la capacidad de destruir lo que Dios crea a otra cosa me refiero cuando nosotros tocamos los santos de Dios con nuestra humanidad con nuestra maldad con nuestro pecado Dios se aparta de aquello Dios no tiene nada que ver con algo así Y tú gobiernas eso, pero en realidad Dios no quiere nada con eso. O gobiernas de la manera en que Dios estableció, vives de la forma en que Dios quiere que vivas, o Dios no tendrá nada que ver con tu vida. O te sometes a la voluntad de Dios, o a la ley divina, como así también se le puede llamar, y al principio de Dios que está establecido en la palabra de Dios, entonces, si no lo haces, Dios no tiene nada que ver con eso Y esto no es algo nuevo hermano querido Este principio bíblico y los principios de Dios Gobernaban al pueblo de Dios por todo el antiguo testamento ¿Te recuerdas cuando Israel volvía la espalda a Dios? ¿Qué decía Dios? Si ustedes se volvieran a mí Yo me volveré a vosotros O sea, ¿qué está diciendo que él también había dado vuelta Su espalda Dale vuelta a la espalda al Señor ¿Tú crees que el Señor te va a seguir? Por favor, es que yo sin ti no puedo Es que no, por favor, ¿por qué no puedes venir al culto? Que me hace falta que venga Que me gusta escuchar tu voz Que me gusta oír No, si tú le das, la, le das la vuelta a La espalda al Señor, él también te dará Vuelta a la espalda Por eso le dice Si ustedes se volvieren a mí Yo Me volveré a vosotros O sea, esta es una realidad Que tú tienes que entender Recordemos algo Y quiero terminar con esto Y espero terminar Ya el hermano tecladista Comenzará a subir Y me tocará algo Y eso me dice Termina pastor Miremos esto Cuando Isaac Antiguo testamento Cuando Isaac necesitaba una esposa no se le permitió salir para conseguir su novia Abraham no lo dejó salir no no no no no Abraham se dio cuenta que él necesitaba ya una esposa entonces no lo dejó a ir para que buscara a ver dónde encontraba una esposa no no no Abraham envió a su siervo para que consiguiera la novia y se la trajera a Isaac Y le, y le dijo al siervo que le consiguiera la novia de entre su propio pueblo O sea de donde él había salido de su parentela en otras palabras Aquí vemos y Abraham allí pasa a ser un tipo de Dios El siervo pasa a ser un tipo del Espíritu Santo Y por supuesto Isaac un tipo del novio Esto es una cosa sencilla de entender Ahora el siervo que es el Espíritu Santo Le dijo a Abraham Si la mujer no viene conmigo Llevaré a Isaac a donde está la mujer Y Abraham le dijo Bajo ninguna circunstancia Lleves a mi hijo allí Quiero que entiendas esto La novia tenía que ser llevada a Isaac Sacada de su tierra y llevada al lugar donde estaba Isaac Es solo cuando Cristo es exaltado que la novia es llevada a él Ahora piensa por, por un momento hace dos mil años atrás Que Jesús fue exaltado allá arriba Escúchame Ahora mismo mientras nosotros estamos Aprendiendo de la palabra de Dios recibiendo esta instrucción Hay un novio que está sentado a la diestra de Dios Y el Espíritu Santo está aquí en la tierra Y está reuniendo a la novia para que sea llevada a la presencia de Dios O sea regrese a donde está el novio esperándola Entonces aquí nos damos cuenta que la novia es sobre todo espiritual Ella es espiritual porque Dios vive en ella ¿Me estás oyendo? Ella es espiritual porque ha nacido de nuevo El Espíritu de Dios está en ella No porque ella pueda repetir las escrituras o haya sido bautizada Y también puede ser capaz de repetir de memoria toda la Biblia Ella está viva porque tiene la unción de Dios Porque tiene el Espíritu Santo en ella Cristo está en el cielo y eso lo sabemos Pero el Espíritu ha sido enviado para llevar a la iglesia a Él Me encanta esto Primero de una manera espiritual Tú ya espiritualmente, yo espiritualmente Estamos sentados con Cristo en el cielo Sentados con Él, eso es lo que dice la palabra de Dios Pero un día estaremos allí literalmente En presencia de Dios junto a aquel que murió Por nosotros y por nuestros pecados No importa que los hombres estén hablando de Y digan que no va a haber un rapto No importa que ellos digan que no va a haber Tal reunión de Cristo con su iglesia La Biblia me dice a mí que así será Y cuando tú tienes el Espíritu Santo hermano Eso, eso late en tu corazón Y lo que más anhelas es que suene la trompeta del Señor para estar en presencia de Dios. Todos tus planes, tus anhelos, tus sueños, tus deseos no son nada comparado con el anhelo de estar en presencia de Dios. Oh gloria a Dios. Bendito Dios. Por eso aquí tenemos que nosotros entender esto. Cuando tú y yo nos desviamos del propósito y quizás de los principios del Espíritu Santo Detenemos totalmente el fluir de la vida y la iglesia queda sin esperanza Sin esperanza Cuando se pierde el Espíritu Santo los hombres buscan dirección de otra fuente Tratan de aprender, de conocer, de entender Tratan de buscar instrucción, enseñanza De todas partes Pero vuelvo a insistir La palabra dice que solo el Espíritu Santo Nos guiará toda verdad De pronto por allí aparece un falso profeta Un falso Gabriel Que es el ángel Diciendo que ha recibido una revelación de Dios Y la iglesia acaba en un desierto En las garras de una ilusión Perdida totalmente en el plan y propósito De Dios Nosotros no tenemos que perseguir al coiris Dios ha venido a vivir Dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo Pero cuando no prestamos suficiente atención Hermano querido a los detalles De los principios de Dios Lamentablemente se nos escapa La verdad Y se nos escapa el fluir de Dios Ahora quiero mostrarte esta verdad Cuando tú comienzas a desviarte Y quizás sea muy poco Hay bifurcaciones se le llama en carretera ¿no? Cuando un camino va sigue derecho Y el otro comienza a separarse Paralelamente Y cada vez va abriéndose más y más y más Del otro camino Lógicamente son kilómetros y kilómetros de distancia Y recién se abre dos o tres kilómetros Pero mucho más allá Parece que son iguales A veces la pequeña desviación No se nota al instante Pero con el tiempo Cambia todo Cambia todo Esta es una realidad la cual necesitamos entender el Espíritu Santo ha venido para mantenernos en sintonía con Dios Sintonizados con Él El Espíritu Santo sabe nos va a avisar cuando las cosas no estén bien Puede parecerte que las cosas en ti están bien Puede parecer que todo va bien Pero si hay una turbación interna El Espíritu Santo va a decirte que eso no está bien. ¿Qué tenemos que hacer? Huir de lo falso. Así como José huyó de esa mujer que trataba de hacer lo que a él enfalta. Si la paz de Dios que está en nuestros corazones es turbada entonces el Espíritu Santo no se está tratando de decir que algo no está bien en nuestra vida aquí no se trata de que tú te sientas bien sino se trata de que la presencia de Dios marque lo que tú tienes que arreglar y si estás bien con el Señor entonces el Espíritu Santo obrará y fluirá y habrá una manifestación de ese poder No podemos ser solo una persona religiosa El Espíritu Santo de Dios está dentro de nosotros Y está dentro de nosotros para dirigirnos Para dirigirnos Hacia dónde ir, qué hacer, cómo hacer Cuándo hablar, cuándo callarnos Cuándo hacer y actuar de tal manera La iglesia es un organismo viviente No es algo creado por el hombre Es algo que Dios creó y hay un Jesús que es real, hermano querido. Hay un principio divino y el reconocer y honrar este principio determina el éxito de todo. Por lo tanto, si tú le permites al Espíritu Santo venir sobre tu vida, fluir una vez más, entonces él guiará tu vida a toda verdad y a toda justicia. Por eso solo Babel, cuando ve esto, y el ángel le dice las palabras finales, no es con espada, no es con ejército Sino con mi espíritu La iglesia nació Por el derramamiento del Espíritu Santo Y cuando tú oyes a un predicador Que te dice que el Espíritu Santo no es necesario Ese hombre perdió la dirección hace mucho rato Y cuando alguien te dice que el Espíritu Santo Va a estar en ti Sin causar ningún cambio en tu vida Ese hombre perdió la dirección hace mucho tiempo. Cuando alguien te dice que el Espíritu Santo no va a manifestar esa presencia gloriosa de Dios en tu vida. Ese hombre perdió hace mucho tiempo la dirección. Por eso tú tienes que pedirle al Señor que te llene. Oh dice Jesús es que no tengo mucho hoy día pero pídele que te llene. Él tiene para darnos, Él tiene para entregarnos, Él tiene para llenarnos una vez más cada vez que sea necesario debes pedirle al Señor, Señor lléname otra vez y aunque parezca que te llenó la semana pasada Señor esta semana está otra vez la necesito porque la única manera de ser guiado, ser dirigido es que Dios quiere obrar en tu vida, guiarte y dirigirte como Él solamente puede hacerlo póngase de pie por favor en esta hora, póngase de pie, aleluya me disculpo si he avanzado mucho en el horario Pero creo necesario poder hablar en esta mañana de esta forma Bendito Dios No es con ejército ni con fuerza Sino con mi espíritu dice el Señor Solo por mi espíritu la iglesia funcionará dice el Señor No hay otra manera Y yo espero que tú hayas sido ministrado en esta mañana Padre oramos en el nombre de Jesús dándote gracias a ti Señor por tu palabra dándote gracias Señor por la administración que tú nos has dado hoy te pedimos y te rogamos Señor que nos guíes que nos dirijas somos seres humanos valentes Señor y necesitados de tu gracia divina día tras día Señor queremos hacer queremos vivir queremos entregar queremos dar pero Muchas veces bajo nuestro propio principio. Ayúdanos para que tu espíritu nos guíe Señor. Y seamos ejemplo. Y testimonio de tu verdad. Padre en el nombre de Jesús. Te pedimos que bendigas a tu pueblo. A tu iglesia aquí reunida Señor. Que en esta hora y en esta mañana Señor. Cada uno de ellos pueda Señor ser bendecidos. En el nombre de Jesús Jesús. Le damos gracias Señor por su gran amor y misericordia. Porque usted una vez más nos ha hablado a nuestro corazón. Y sin duda Señor no podemos dejar de lado esta verdad tan grande. Gracias mi Dios amado por esta bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén Señor. Aleluya. Adoramos al Señor en esta mañana. Gracias Jesús. oh señor jesús se fez isso Senyor Jesús tu Gracias, Jesús. Fuerte ese aplauso, fuerte. Oh, gracias, Señor Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Puede sentarse, mi hermano, mi hermana, Dios le bendiga. Para este martes tenemos Escuela Bíblica Estoy conmigo. Gloria Dios, ahí escuchábamos entonces el tema Solo por mi espíritu de la serie Doctrina, estaban en el libro de Hechos capítulo 2 versículos 16 al 18, un, un hermoso tema, una hermosa enseñanza también que nos venía a hablar y a recordar la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él es el único que nos puede guiar, hermana toda verdad y a toda justicia. Así que una tremenda enseñanza una que hermosa, pudimos recibir hoy y esperamos también que haya bendecido su vida, que haya usted también podido responder a lo mejor a las preguntas que tenía en su corazón y que de esa manera Dios pueda también de, de alguna manera explicar lo que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, en marcar también el propósito que tiene con el creyente, hermana Katherine. Así es y lo necesario que es en nuestra vida también. Creo que ha sido un mensaje un tema que sin duda ha bendecido nuestra vida y creemos que también a través de, de esta transmisión muchas personas han podido recibir de este mensaje y han sido grandemente bendecidas con esta palabra la cual Dios hoy tenía para nuestra vida y en medio también de este eh, fluir hermoso que provoca luego de haber escuchado este mensaje, nuestros hermanos por supuesto también todos ahí compartiendo de lo que ha sido el desarrollo de todo lo que se ha estado realizando en este culto especial de día domingo, en este culto de celebración Claro que sí, un hermoso culto hemos tenido un hermoso ambiente también en donde hemos podido adorar bendecir el nombre de nuestro Dios, exaltarle a Él. También hemos aprendido cómo debemos hacerlo. Eh, muchas veces nosotros eh, instamos a que el, el pueblo cante, que el pueblo adore, pero en realidad es más allá que, que solamente hacerlo. Dios eh, ha, ha dado de, de alguna manera las indicaciones de cómo quiere Él que sea exaltado, de cómo Él quiere que Él sea alabado, que eh, nosotros debemos... Nos guiarnos Por lo que la palabra del Señor nos dice Así que una linda enseñanza Y más que enseñanza Sabemos que es Dios hablando a nuestro corazón Y enseñándonos también como Él quiere que vivamos Así que una tremenda palabra Que esperamos que haya bendecido a cada uno de ustedes Usted nos comenta, hermana Katherine Lo que está sucediendo en el templo Y así también aprovechamos de compartirlo con nuestros hermanos Así es, continúan estos momentos de alabanza acá Posterior a lo que fue el mensaje Y nosotros queremos seguir compartiendo ya estos últimos instantes De lo que es este culto de celebración ¡Gracias! Gloria a Dios. Seguimos junto a ustedes compartiendo en nuestro culto de celebración. Ya estamos a minutos de ya finalizar con nuestro culto y también con el enlace. Sin lugar a duda no, nos vamos bendecidos, nos vamos fortalecidos también por la palabra. Sabemos que Dios nos ha hablado, nos ha ministrado y de alguna manera también nos ayuda, hermana Katherine, para comenzar una nueva semana eh, siendo fortalecidos por la presencia del Señor. Así es, un hermoso culto hemos tenido durante esta mañana, un hermoso día cual Dios nos ha entregado y la oportunidad por supuesto de poder estar en este lugar y gozarnos todos juntos en la presencia del Señor. Claro que sí, ya pronto también vamos a tomar la impresión de nuestros hermanos, que quede usted muy atento, Quiere, quiero aprovechar la instancia también de poder recordar algunas fechas que se aproximan para esta semana que viene y la más próxima y la que tenemos que realizar el día de mañana es Tiempo de Sembrar, así que para nuestros hermanos que están en la sintonía, recuerde usted, Tiempo de Sembrar, estaremos iniciando las 10 de la mañana con eh, diferentes bloques también y diferentes hermanos que van a estar de alguna manera motivando a que el pueblo del Señor Señor eh, se anime, se motive a ser parte de este desafío económico que va en apoyo también de los medios de comunicación, tanto radio, televisión como internet. Así es. Y yo me encuentro acá en el templo junto a algunos de nuestros hermanos que estuvieron compartiendo también en este día, en este culto de celebración. Mi hermana, Dios le bendiga. ¿Cómo ha vivido lo que ha sido el desarrollo de este culto de celebración? Es muy lindo en realidad escuchar la palabra del Señor, algo que es muy importante para nosotros, eh, otra vez pedir la llenura del Espíritu Santo, como hablaba nuestro pastor, porque es importante tener la dirección del Espíritu de Dios en nuestras vidas para hacer lo que tenemos que hacer, que seguir adelante con la obra del Señor. Creo que eso es muy importante, para para mí lo dejo como, algo, como un reto, otra vez que sea el Espíritu Santo que nos llene para poder hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Volver al principio. Amén. Sí, el mensaje nos hablaba acerca del Espíritu Santo y quiere, le parece que se hable también de esos temas importantes que muchas veces se ven olvidados hoy en Así es, hermana, porque bueno, nosotros como hemos estado también en otra en otra iglesia en Concepción, a veces no se le da tanta importancia a lo que es el Espíritu Santo, pero creo que es muy importante para nuestra vida y en este tiempo porque él nos lleva a toda verdad. El Espíritu de Dios en nuestras vidas nos lleva a toda verdad y, y podemos, eh, a través del Espíritu Santo, dirigir, que Él dirija nuestra vida y tome dominio de nuestras vidas. Porque sin el Espíritu Santo nosotros no somos nada. Muchas gracias, mi hermana Díaz, le bendiga. Amén. muchas gracias, que el Señor les bendiga. En esta dos palabras de nuestra hermana Albertina, que hoy también está compartiendo junto a nosotros de este eh, culto de celebración, hermana Tracy. Amén. Y entonces, en la impresión de nuestra hermana, eh, que sin lugar a dudas también lo que Dios le administraba a ella, la importancia de pedir la llenura del Espíritu Santo para nuestras vidas. Queremos ir también a este tiempo que es especial de alabanza, de adoración a nuestro Dios y en donde, por supuesto, tenemos la oportunidad de poder seguir cantando. Si no, vamos nuevamente a una entrevista que tiene nuestra hermana Catherine Marín preparada. Sí, vamos a aprovechar, hermana Tracy, antes de eso, sí, de compartir estas últimas alabanzas con con nuestros hermanos. Ya está eh, culminando este eh, culto de celebración y nosotros queremos aprovechar también de que nuestros hermanos puedan eh, tener estos, estos últimos espacios, estas últimas instancias para compartir lo que ha sido ya esta transmisión en vivo de este culto de celebración, de este hermoso culto que hemos estado realizando acá en el Centro Familiar de Adoración, Sí, lo es. Así que nosotros queremos eh, compartir junto a todos nuestros hermanos lo que está ocurriendo acá también en el Centro Familiar de Adoración Siloé. Sí, Señor Jesús Aleluya Gloria a Dios, ahí cantábamos también esas hermosas alabanzas, esos hermosos coritos también que engrandecen y por supuesto nos hacen comprender también la grandeza de nuestro Dios aunque otros canto para otros dioses nosotros cantamos al verdadero Dios, a nuestro eh, Señor Jehová de los ejércitos, quien está en este lugar, que está bendiciendo nuestras vidas y que también ha ministrado a nuestro corazón a través de su palabra en esta mañana, hermana Cateri. Así es y ahora sí vamos a seguir entrevistando a nuestros hermanos, tomando su apreciación también. y vamos a, a compartir con, una, con mi hermana Nicole que la pudieron entrevistar eh, al principio cuando eh, antes de comenzar con lo que fue el culto ¿Cómo vivió ya terminando este culto de celebración que era parecido al desarrollo? Eh, sí, mi hermana, muy hermosa la palabra. Eh, lo he vivido en un momento muy especial y hemos podido sentir también su presencia. Así que, muy agradecida con el Señor. El mensaje, ¿cómo le habla usted personalmente? Hoy? Personalmente, lo que más aprendí que nosotros tenemos que estar siempre llenos del Señor, siempre lleno de su Espíritu Santo y eso me anima, porque uno pensaba de repente que uno tenía que recibir al Espíritu Santo como con algo de otra manera, algo como sobre más natural, pero no, bien más sencillo de lo que uno cree. Amén. Se va bendecida hoy. Muy bendecida, mi hermana. Muy bendecida. Mi hermana, un saludo entonces para aquellos que estuvieron a la distancia, sabemos que usted es de Angol también, eh, saludar a aquellos que estuvieron siguiendo la transmisión a través de la diferencia. Amén. Bueno, un saludo a todos nuestros hermanos que estuvieran en la sintonía, que el Señor les bendiga y que busquen al Señor. Muchas gracias, mi hermana. Dios le bendiga. Ahí está nuestra hermana Nicole, que nos acompañaba también. Tuvimos la oportunidad de poder conversar con ella al inicio. Así que, sin duda, eh, se va bendecida. Así como todos nosotros quienes hemos podido estar participando de este culto de celebración. Y acá eh, ya estamos en la oración final. Así que nosotros también nos aprovechamos de despedir. Agradeciendo al Señor, como siempre, esta oportunidad de poder compartir junto a todos nuestros hermanos y de poder llevar esta transmisión en vivo y en directo, hermana Tracy. Dios les bendiga. Así es. Muchas gracias, Bye. hermana Caterin, y a, eh, por esos contactos y también a todos nuestros hermanos de, de RCN que estuvieron también trabajando desde muy temprano en este lugar. Y a todos ustedes que nos acompañaron en esta mañana a través de Radio Emisora Semaús y de Televida, agradecida también del Señor por esta oportunidad de poder transmitir nuestro culto y por supuesto llevar esta bendición hacia sus hogares. Queremos recordar la información para ya ir cerrando este espacio. Recordar que mañana lunes 23 y martes 24 de abril estará eh, realizándose el Tiempo de Sembrar. Desde las 10 de la mañana estaremos con la transmisión todo el día en forma ininterrumpida con nuestros hermanos para este desafío económico. El martes eh, 24 de abril sigue la Escuela Bíblica, por supuesto, a las 20 horas. El miércoles nuestras hermanas Dorcas se reúnen a las 19.45 horas. Eh, ahora están con temática especial, así que usted también puede venir y participar y recibir la instrucción social. De la palabra del Señor y además a nuestros hermanos de quinquewe que nos están escuchando en esta tarde ya, recordarles que este miércoles también 25 de abril va a estar con ustedes nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos, perdón, Santa Raquel, eh, acá leo mejor, Santa Raquel a las 20 horas va a estar nuestro pastor por ese lugar. Y el día jueves culto de gloria en forma especial va a estar nuestro pastor Nelson Álvarez también eh, acá en nuestra iglesia ministrando la palabra del Señor, así que usted también puede venir este jueves a nuestro culto de gloria. El viernes los jóvenes se reúnen a las 20 horas en un culto especial y el sábado, lo habíamos anticipado, sigue el congreso bíblico 2018 en esta oportunidad en la ciudad de Angol, allá nuestros hermanos se estarán reuniendo en el gimnasio municipal de Angol, así que usted también También está cordialmente invitado, actividad que comenzará a las 17 horas y que con la ayuda del Señor esperamos nosotros también poder transmitir a través de radioemisoras EMAOS. Y nos volvemos a encontrar el domingo 29 de abril, ya cerrando también este mes de abril con nuestro culto de celebración a las 10 de la mañana. esos son las actividades que tenemos para esta semana bien cargada de actividades para nuestro ministerio, pero todas ellas son una oportunidad especial para buscar de la presencia de nuestro Dios y ser instruidos a través de su palabra. Con estas palabras nosotros ya nos despedimos, agradecemos su sintonía. Recuerde, esta tarde también a través de Radio Emisoras Emmaus se estará retransmitiendo nuestro culto de celebración, si usted quiere volver a escuchar también esta palabra una vez más. Vamos a orar para ir cerrando también este espacio. acompáñeme usted y oramos juntos al Señor. Padre Eterno, en esta hora, Señor, vamos ante tu presencia en el nombre de Jesús. Como siempre, agradecido, Dios mío, por tu bendición, por tu presencia en medio nuestro, por tu Espíritu Santo, Dios mío, que toca nuestras vidas, que ministra nuestro corazón, que nos habla, Dios mío, en una forma personal, en una forma profunda. Gracias, Señor Eterno, por tu palabra ministrada en esta hora y porque sabemos, Dios mío, que esta palabra ha bendecido la vida de muchos, Señor, ha tocado el corazón de muchos, así como lo personal también lo ha hecho con mi vida. Gracias te damos, Señor, y queremos, Dios mío, no irnos, Señor, sin tu bendición, sin, sin tu bendición sobre nuestras vidas, sobre la vida de nuestros hermanos que estuvieron escuchando y que estuvieron también trabajando en este enlace. Gracias te damos, Señor. Recibe toda honra y toda gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Con mucha alegría nos despedimos de este lugar, agradeciendo una vez más, como decía anteriormente, su sintonía y nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad también, si Dios así lo permite. Gracias a todo el equipo de RCN también que estuvo trabajando desde muy temprano, agradecida también por la ayuda de cada uno de ellos y que el Señor les bendiga.